Aquí estamos, una semana más Siete días después, un jueves más Para compartir contigo Todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Una semana más El programa Euskal Música Zutita con la música local 60 minutos por delante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 Con los grupos y solistas que pasan por aquí, por Euskal Música, para presentar sus discos. Ya sabes, Euskal Música también está contigo en las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Edición de jueves 23 de enero del 2020, donde vamos a escuchar, entre otros, Ana Farroa 1512, o por ejemplo, La Caña y la Fuerza. ¡Que nos trae Galeaca! Buena música la que tenemos preparada para ti Estos próximos 60 minutos, esta próxima hora Y vamos a comenzar la edición de este jueves 23 de enero del 2020 de Uscal Música Y lo vamos a hacer con la formación de Wilder Brigad Que regresa al panorama musical con su sexto trabajo de estudio Sexto trabajo de estudio, Tu Mundo Arder Que salió el pasado 17 de octubre a la venta Un álbum compuesto por nueve temas y donde el disco ha sido grabado y mezclado por el maestro Aritz Arregui en Usurvil y masterizado por Víctor García en Ultramarinos Mastering en Barcelona a lo largo de julio del 2019. Además, se ha contado con las colaboraciones de Enrique Villarreal, el Drogas, y de Juan Rascheri de cop La portada ha sido diseñada por su artillero Néstor Drums, Y el nuevo logo ha sido creado por el maestro y carnicero de la tinta El Zama, tatuador en Castle Tattoo Studio. Nos quedamos pues con este sexto trabajo de estudio, que lo dicho, vio la luz el pasado 17 de octubre, álbum que lleva por título Tu Mundo Ardel, Y de él te extraemos los temas, Cadáveres en la Tierra, con la colaboración de Enrique Villarreal, el Drogas y A Través del Cristal. Con ellos, con The Wilter Brigade, comenzamos una nueva edición del programa Euskal Musical. Música Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos dentro del sexto trabajo discográfico de la formación de Wilted Brilgat, el álbum Tu Mundo Arder. Ahí estaban los temas titulados Cadáveres en la Tierra, con la colaboración de Enrique Villarreal, el Drogas y A Través del Cristal. Y ahora nos vamos hasta Tafalla, nos vamos con la banda Odolkiak Ordainetan y nos vamos con el EP Loegin Aorrenic, Editado en 2019, un EP donde eh, está el buen rock and roll, un EP que cuenta con cuatro temas, de él te vamos a extraer dos de ellos, Miserable y Ascatasun y Puñac. <risa> Miserable y Ascatasunipuñactos de los temas incluidos en este EP de cuatro temas de la formación de Tafaya Odolkiak Ordainetan el EP titulado Login Aurretik y seguimos con más música seguimos con más música de Nafarroa y lo hacemos con la banda de Arbizu lo hacemos con la banda Nafarroa 1512 una banda donde hacen Street Punk nos vamos a ir hasta el año 2018 donde editaron el álbum Garrasirik Sakonena, un álbum compuesto por 10 temas. Nosotros nos vamos a quedar con dos de ellos, Esperantza Gorria y Aske. Diozolorañonkiturik, abestendizuzuri, zutik, jakinderoriendako, omenaldirikonena, suraldeborokatzea dela. De mari da teko Kura vira. Euskal Música en las redes sociales y en tu móvil Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia Twitter, twitter.com barra Euskal Música FM Instagram, Instagram Euskal Música Y en tus móviles, Whatsapp 608 53 38 63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 Sigues en el programa Uscal Música en la edición de este jueves 23 de enero del 2020. Edición de Uscal Música que puedes seguir cada jueves a partir de las 20 horas en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, ya que a ahora hora subimos. El enlace para que lo puedas escuchar el día que más te guste, a la hora que más te convenga. Hemos comenzado con el sexto álbum de Wilde Brigade, el álbum Tu Mundo Arder. Después nos hemos quedado con la banda de Tafaya, Odolkiak, Ordainetan, con ese EP de cuatro canciones, Luegin, Aorretik y hemos continuado con la banda Nafarroa 1512 de Arbizu y ese álbum Garrasirik, sakonena Y ahora nos vamos con la banda kaleco Urdangak, donde... Se suele decir que hay una buena cantera de bandas de strip punk en el País Vasco. Una de las más destacables es esta, Kaleco Urdangak, con muy buenos músicos y un cantante que lo da todo en directo. Este disco es su primer disco, el álbum titulado Nortasuna, aunque ya habían editado un álbum compartido y unos eh, varios singles. Cuenta con el tema violencia, que también canta Fermín Mugruza de los bandas corta tú una colaboración de lujo para este primer trabajo discográfico de kaleco Urdangak. El álbum Nortasuna, de él te vamos a extraer los temas, y es Larry, y seguimos en pie. Sonando esta banda de strip punk del País Vasco De Euskadi En la, la formación Kale Kurdangak Ahí estaban sonando los temas Y es Larry y seguimos en pie De ese último trabajo de estudio Nortasuna Y de la música de Kale kurdanga que Nos vamos con Galea Que es el nuevo proyecto de Gebo De Erreno Renaldo Y de Solitude Cuyo primer disco vio la luz El pasado 1 de octubre Bajo el nombre de Asiak Un disco donde el señor Yebo, pues llevaba trabajando un par de años. Han juntado diferentes estilos de metal con sintetizadores, ritmos más tensos y hacerlo en euskera. Una aventura que ya llevaba tiempo maquinando con un cambio de aire a la que estaba acostumbrado en el Renault Rinaldo. Es un proyecto más personal, un paso más allá respecto a ese proyecto, también con Surely Truth y también sin pensar en lo que la gente quiera o no quiera escuchar. Hacerlo en euskera es un homenaje a la tierra y algo que tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Para grabar el disco ha contado con la ayuda de algunos amigos a las voces que han enriquecido y han dado un valor añadido al álbum. Es increíble. El nuevo proyecto te llevo de El Reno Renaldo y Shuli Twitter, El Alun. Se hace llamar Asiak, el proyecto Galea y del extremos los temas Otordua y Eiza. Estaban sonando los temas Otordua y Eisha, dos de los temas extraídos en ese nuevo proyecto musical de Llevo del Reino Renaldo y Solitude, El proyecto Galea con ese álbum titulado Asiak, editado el pasado 1 de octubre. Y vamos a terminar la edición de hoy de Euskal Música, la edición de jueves 23 de enero del 2020, con Doctor Deseo y ese 17º disco titulado Maqueto en Iraúlcha, un recopilatorio de las 13 canciones. Solo una es nueva y el resto son temas incluidos aquí. En sus diferentes discos que se trabajaron disco a disco durante muchos años, con la excepción de Silencio en la Sala, publicado en 2006 para la iniciativa 1898, en 1995, cuando iniciaron su particular viaje con aportaciones en euskera. Estos impulsos han sido... Labor muy a tener en cuenta fue ese año, en 1995, cuando incluyeron su primera aportación al euskera. Nos quedamos con este álbum titulado Maqueto en Iraucha, del nuevo trabajo discográfico de Francis y de toda su gente, Doctor Deseo y del, te extraemos los temas, Ninais y Maqueto en Iraucha, tema que era título Maqueto a este nuevo trabajo discográfico. Con ellos, con Doctor Deseo, te decimos adiós. Recuerda, dentro de siete días, volvemos a compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Será jueves 30 de enero, último programa del mes de enero del 2020. Hasta entonces, saludos agur. Se da su valle tú causa y nora o te balbakoitzean gazteta zu nombarrak galtzen dituenak ginaiz itxasoko aizeak gora astintzen duen lai noen megarrak ez zaidazu aldetu gauza ilungusti asoi gordea nora o te bifoa denbora hala korra para mavirea para mavirea esa ida suda de tu causa arraso y gordea nora te bifoa del vora altada corra